Bueno, estamos eh, un poquito pasados de tiempo, pero con el gusto de cada semana de recibir a Plinio desde Brasil para, bueno, analizar un poco lo que viene pasando en ese país. Plinio, buen día. Sí, yo Ajá. yo lo sé. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, Plinio. No te ibas a salvar de esta, Plinio. Bueno, comentábamos ya ahora algunos de los temas con Ángeles, algunos de los temas que... que nos planteas para, para abordar hoy en el, en el tiempo que tenemos eh, bueno, todo este tema de, de Trump ¿no? y, y, y el, el, la quita de los aranceles que estaba, era una medida esperada quizás. Sí, estaba esperada, pero ocurrió y, y por coincidencia justo en la semana donde Bolsonaro fue preso. claro Yo digo por coincidencia porque al inicio Trump condicionó la la la, la normalización de las relaciones económicas a la a, a, a la digamos a la dispensa del juicio de bolsonaro lo que era una injerencia increíble pero por coincidencia y yo creo que ni tanta coincidencia justo cuando vino el arancel también vino la prisión de bolsonaro yo creo que para los oyentes eh, uruguayos lo, lo más importante ...es saber dos cosas. Primero, que eh, la guerra comercial que lanzó Estados Unidos contra Brasil... ...en realidad no provocó grandes daños en la economía. Claro que los, los productos afectados, las empresas que los producen... ...sintieron el golpe. Pero desde punto de vista macroeconómico... ...la verdad es que el poder de retaliación de, de Estados Unidos... ya es mucho menor, la pauta comercial brasileña ya está muy diversificada y el hecho concreto es que eh, la iniciativa de Estados Unidos no desestabilizó la economía brasileña. En realidad todo continuó más o menos como, como siempre, ¿no? sin grandes tumultos. Y la segunda... Uh, cosa que yo creo que es importante es entender por qué Estados Unidos retrocedió en, en la ofensiva comercial yo creo que retrocedió un poco porque hubo una una gestión del gobierno brasileño lobbies de empresarios brasileños y americanos que presionaron el gobierno claro que esto tiene un peso pero yo creo que el peso mayor fue la la propia repercusión negativa dentro de los Estados Unidos de las políticas eh, tarifarias que, que implantó Trump. O sea, le, lo importante es ver que Estados Unidos eh, eh, ya no tiene la fuerza que imaginaba tener. Y después de hablar muy alto y de gritar, tuvo que volver a las mesas de negociación y, y, y cambiar un poco su estrategia. Esto es importante para entender el mundo actual. no, o sea, Estados Unidos... Claro que es, todavía sigue fuertísimo, pero ya no tiene la, la potencia que tuvo. Bueno, no sé si hay, Plinio alguno algún otro aspecto de, de esto o pasamos a, a bueno este fraude eh, que, que también está dando que hablar en uno en un banco muy importante allí el banco Master. Sí, esto es una, una un, un fraude. un banco que fue a la falencia, que quebró, que se llama Master, un banco, un banco no de los muy grandes, pero de los muy nuevos, uh -huh. comandado por un criminoso que se llama Daniel Borcaro. Y lo importante es que el, el banco que quebró, eh, cuando quiebra, se revela la, la la relación muy estrecha que tenía este banco con gobiernos comandados por la por la ultraderecha. ¿no? Por el gobierno de, de Brasilia y por el gobierno de Río de Janeiro sobre todo Pero increíblemente también con personajes del gobierno Lula Porque el ministro de la justicia de Lula, que se llama Lewandowski eh, Fue abogado de este banco, que es un banco que está todo eh, construido en torno de fraudes Pero fraudes así, grotescos Entonces, es una cosa importante para ver cómo la, la, la desagregación del Estado brasileño, de la capacidad del Banco Central, que es durísimo para aumentar la tasa de interés, pero muy flojo para hacer su política de fiscalización porque permitió fraudes que son grotescas de tan primarias. Pero Entonces, esta es una segunda cosa importante que yo creo. Pero la más importante, no Emiliano, es... la prisión de, sí. de Bolsonaro y sí. los generales que, que él a, a reunió para hacer el golpe de Estado. Sí. Eh, Plinio, y esto, eh, fue una semana en que Bolsonaro es noticia dos veces, ¿no? Esto que vos estás diciendo, que es lo más importante, ayer se conoció que se declaró firme la condena a Bolsonaro, 27 años de cárcel, pero... Antes había sido noticia porque se quiso sacar la tobillera para fugarse y lo llevaron a la cárcel. Claro, no, no tenía más prisión domiciliaria. Sin duda alguna. Un, una cosa sorprendente, Bolsonaro, hay que darle, es, es un tipo que difícil es eh, difícil de, de comprender y de imaginar. ¿no? Tuvo un ataque, hay que ver si tuvo de hecho un ataque o no, sí. y trató la con, con de una manera muy primitiva, en sí. realidad nadie sabe exactamente lo, lo que le pasaba la, por la cabeza hay dos hipótesis no, él, una hipótesis es, es que él tuvo un, un surto psicológico, imaginó que habían micrófonos en la turbellinera y quiso abrir la turbellinera para descubrir este micrófono y entonces denunciar el juicio que él estaba teniendo. Una tobillera con micrófono, pensaba que era. Pensaba que era. Y él ya había dicho, mucha gente que fue a visitarlo, dijo de, después así el testimonio que él estaba muy extraño y que metía la, la, la música muy alta porque estaba eh, muy convicto que, que, que lo estaban escuchando. Esta es una hipótesis. La segunda hipótesis es que él trató de sacar la torbellinera para escapar pero sería una locura total porque porque su casa está vigilada, hay cámaras uh -huh. dentro ¿no? él, él estaba en prisión domiciliar entonces no creo que tendría condiciones de, de hacer este escape para la embajada de, de Estados Unidos el hecho es que uno no sabe lo que pasa en su cabeza pero sí lo que, lo que se verificó es que esta Este intento de sacar la turbellinera quedó muy mal para él, ¿no? Quedó como un cobarde. Yo, yo, yo te, te, estoy en San Paulo y agarro muchos taxis y, y Uber ah. y converso con los choferes, que es el senso común de la gente, ¿no? Y, y, y, y la, la imagen de Bolsonaro quedó muy perjudicada porque toda la gente dice este tipo es un, un, un loco. loco. sí. El, el, el resultado concreto es que anticipó no, o sea, el juez tuvo que suspender su prisión domiciliar y meterlo en prisión cerrada donde él está y así, y así que llegó dos, tres días después vino la sentencia final porque él está preso no por la tentativa de golpe, él está preso preventivamente por obstrucción de justicia ah. ahora sí es que ahora sí termina la novela que nosotros hablamos aquí mucho, que era la novela La prisión de Bolsonaro. Esta temporada se encerró, ¿no? Fue preso Bolsonaro, cinco generales. Es una noticia importante porque es la primera vez que generales son presos en la historia de Brasil. Eh, y lo más eh, interesante es que... No pasó nada, no hubo manifestaciones, sí. hubo como una cosa de rutina total, ¿no? Que Entonces, ellos habían previsto que sí, que si lo llevaban preso, la gente de Bolsonaro decía, ¿no? Que si lo llevaban preso se iban a volcar a las calles, todo eso no pasó, absolutamente nada. Absolutamente nada, al contrario, yo creo que la derecha, y la ultraderecha quedaron eh, en realidad hicieron un poco el mismo juego que hizo el PT en el caso de Dilma, porque el PT pataleaba y gritaba, no pasarán, pero no se movimentaban de hecho para que tiene para razón. hacer alguna oposición. Mm. Y yo creo que la ultraderecha y la derecha tradicional también están un poco confortables con las con el digamos con la definición del destino de Bolsonaro. porque esto les abre un poco el panorama para reorganizar sus alianzas y, y su manera de actuar. Okay. Entonces yo creo que eh, el proyecto del establishment de marginalizar a Bolsonaro, yo creo que en el momento está bien sucedido. Claro que esto no resuelve el problema de la ofensiva de la derecha, porque Bol el, la ofensiva de la derecha no es impuls impulsada por Bolsonaro. No, al contrario, Bolsonaro es el producto de la ofensiva de la derecha Entonces, ahora ellos van a buscar algún otro representante Entonces, la crisis política no, no, no queda, digamos, resuelta Ella continúa, pero ahora, claro, sin la, la presencia directa de Bolsonaro Y eh, yo creo que esta es la novedad por aquí ¿Pero vos crees, Pliño, entonces que, que, el, que la derecha y, y los sectores, digamos, eh, vinculados con, con Bolsonaro puedan haberle soltado la mano en, en alguna medida a partir de esto? Digo pensando en que previamente a su condena sí había un clima de, de movilización, si se quiere, o de, de algunas protestas, si bien las quisieron hacer ver como mucho más grandes de, los, de lo que en realidad eran, quizá en algunos casos, eh, sí hubo como... digamos una un involucramiento en, en tratar de defender a bolsonaro ahora que se dio concretamente la digamos que es efectiva la prisión eh, faltó eso se, se debe a vos crees que se deba a que bueno la derecha decidió ya este no, no hacerse cargo de, de, de ese peso emiliano la política es hecha de mucha ingratitud hmm. y deslealtad Yo creo que eh, eh, sí, en el inicio, cuando Bolsonaro todavía tenía mucha fuerza, eh, la, la, hubo manifestaciones y movilizaciones y hubo solidaridad de lo que yo diría, entre colmillas, la clase política de, de, de la derecha y de la ultraderecha. Pero conforme se fue perdiendo prestigio y se fue desmoralizando, y esto aumentó mucho cuando sus hijos... Mov, eh, movilizar una autoridades norteamericanas para retaliar Brasil esto quedó muy mal en la población la gente no comprendió cómo un, un diputado brasileño puede ir al exterior para movilizar una potencia contra Brasil para proteger a su papá entonces esto todo yo creo que fue fue de, rebajando un poco el prestigio de Bolsonaro y cuando esto pasó la gente ya empezó A, a, a raciocinar la política sin Bolsonaro. Entonces, yo creo que un poco esta es una primera explicación de por qué no hubo. Pero, claro, estamos en el calor de, de los acontecimientos. Hay que ver todavía si tiene capacidad de reacción. Sí. Lo, lo, que, lo que los bolsonaristas están intentando hacer es eh, una ley de amnistía en el Congreso. Para que el papá ahora sea suelto por el Congreso Lo que daría, digamos, una nueva temporada de En la novela Bolsonaro Pero la impresión que yo tengo Y hay que ver si, si es correcto o no Es que eh, la derecha no está interesada En rehabilitar a Bolsonaro Al contrario de, de, de la burguesía y del PT Que sí tenían y tuvieron la capacidad de, de rehabilitar a Lula cuando Lula fue preso, uh -huh. yo creo que en el caso de Bolsonaro lo van a dejar en el cárcel. Eh, uh -huh. Pero, a ver, esto tendremos que ver. Bien, eh, para terminar, lo, la actitud de Donald Trump de sacar estos aranceles a Brasil, a 200 productos, ¿cómo se entiende? ¿Cómo, cómo la ubicás en relación a estos hechos? No Entonces, tiene nada que ver, capaz. Este es un golpe adicional a Bolsonaro, no? El hecho de que Trump hubiera retrocedido en, la, en, en los aumentos tarifarios justo en el momento decisivo del juicio, no? De, de la sentencia de Bolsonaro, yo creo que esto también debilita mucho a Bolsonaro, porque Bolsonaro ahora ya no es el representante de, de Trump, o sea, Trump actúa y no le da pelota a lo que le pasa. Entonces, eh, ahora, ¿por qué? ¿Por qué Trump lo abandonó? Es una buena cuestión, eh, mm, Ángeles. Sí. Yo tengo una hipótesis, pero es una hipótesis. ¿no? La hipótesis que, que yo tengo es que Trump sacó de Lula todo lo que le interesa. Todo, o sea, descubrió que tiene un canal de comunicación muy abierto, muy libre con el gobierno Lula. Sí. Entonces, él no necesita... hacer un cambio de régimen para tener lo que él quiere. Lo que él quiere es acceso a tierras raras, ¿no? un, ma un mayor acceso a los mercados brasileños, sobre todo los mercados dos de compras gubernamentales, eh, renegociar el acuerdo de, de metanol para tener más uh, mercado de metanol en Brasil. Estas cosas yo creo que él no necesita hacer un cambio de régimen Porque con el gobierno esto se habla de manera muy abierta, uh -huh. ¿no? Porque lo dijo el vicepresidente que es el que está comandando las negociaciones, Gerardo Auchmig. Eh, nosotros estamos negociando todo y cuando él, y él dice cuando yo digo todo es todo, uh -huh. todo está. En... Entonces yo esta es la impresión que yo tengo o es sea, el gobierno Trump por por un lado. está muy presionado dentro de Estados Unidos, porque su situación política está difícil, y los arteles provocaron inflación y mucha insatisfacción. Pero por el otro lado, ¿por qué voy a pelear con Brasil ahora si el gobierno es un gobierno abierto a conversas, no o abierto a, a negociaciones? Entonces, yo, a lo mejor es esto, pero hay, esto siempre no se sabe muy bien cómo... funciona Trump porque es otro sí. eh, translocado se si dice en portugués, sí. no, no sé en español. Deslocado. Pero, sí, es, un, es otro tipo, digamos, que tiene comportamiento muy errático, sí, sí, entonces sí, sí. Sí, sí. ¿por qué él hizo esto? No tiene ningún problema de cambiar de una punta a la otra los temas. Bueno, Plinio, muchísimas gracias, disculpa los, los problemas del principio, la semana que viene estamos en contacto nuevamente. ¿eh? Seguro que sí, la semana que no hay problema, cuando se intenta una cosa nueva, ni siempre resulta. Claro. Pero caminamos para mejorar, eh, la, sí. para digamos, para asimilar la, toda la tecnología <risa> que, que está ahí dispuesta. Exactamente. Muchas gracias, un nosotros, abrazo. Un abrazo, Ángeles. para chau. nosotros que somos mayores, la cosa es más difícil. <risa> un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima.